Oye Cecilia, ya sé que a ti te gusta la salud pública. ¡Qué bien te ves! Con ese ambo verde te vi la primera vez. Dígame usted, si ¿sí ha castrado un gatito alguna vez. Hacer un GoPro es más divertido si huele a trichuris. Si te invito al carrillo a castrar los pichichos, si te sobra un chorizo, se lo das a Pelusa. Quería si esta noche te sedujo en un foco, que se empañen los vidrios del quirófano móvil. Ayudar a los pobres, te enloqueció, la salud pública es un derecho, hagamos un muestreo y luego serología que si parece prudente aguante los residentes This is the Bachata Music and Resident from this Pasteur Institute